y entender al mundo de, de la gente a la que le pasa mucho más por la cuestión de las imágenes para entender un poco ese mundo y cómo está de loco con el tema de la pandemia hoy estamos en contacto con Eugen M. Buenas tardes Eugenia, Juan Pablo Bertolini te saluda Buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, y bueno, entretenido, porque podemos seguir trabajando, pudimos con mis compañeras, sobre todo en nuestro espacio, en nuestro pequeño lugar en el mundo, Eugenia, estar en sí. este tiempo acompañando y laburando para, para la gente que nos suele seguir o que iba a poder elegir algo diferente para escuchar. Eh, lo cierto es que vos venís del mundo de las imágenes, y bueno, te, te pediría que nos hagas una síntesis, una reseña de tu recorrido por el mundo de la fotografía. Sí. Bueno, mira, yo justo soy parte de un medio de comunicación comunitaria de acá de Bariloche, de Comunicación Popular, que se llama Colectivo al Margen. Muy Estoy bien. ahí hace ya cinco años, que soy la fotógrafa de del colectivo. Digo, o sea, yo soy, soy la única como fijo, pero bueno, después, por supuesto, siempre está abierto a diferentes colaboradores. Y nada, o sea, que entiendo esto no de que hablamos del palo comunicación desde otro lado, ¿no? Desde un lado alternativo, desde un lado donde contamos realidades y cosas que nadie cuenta. Así que, nada, estoy hace cinco años ahí, yo soy, tuve mucho tiempo en Buenos Aires y antes me crié en San Diego del Estero. Así que, nada, tengo así por varios, por varias ciudades. Por varios está. territorios. Sí. Y siempre con sí, la sí. cámara en la mano, Eugenia. Sí y trato trato de estar siempre con la cámara en la mano este o sea creo que como comunicadores tenemos un rol muy importante también muy entonces bien. Muy si no bien. Perdón, estoy en mi casa y andan mis hijos que entran y salen. Pero todo bien, no te disculpes para nada, Eugenia, entendemos que la naturaleza es así y queremos sí. queremos respetar La pandemia es así, la pandemia es algo que nos tiene a todos encerrados con todos. Sí, bueno, está buenísimo que además este sí. nos eh, nos permitas robarte un ratito y robárselo a tus hijos también, este y te agradecemos por eso. Pero No, gracias a ustedes por contar por querer contar esto, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Querés contarnos entonces qué, de qué se trata Fotógrafes por los Barrios, Eugé? Fotógrafes es un, una propuesta que la nos convoca Flor Bussetti y Juan Pablo Barrientos, dos fotógrafos de Buenos Aires, en los que ellos proponen devolverle a la gente de los barrios, que siempre nos permiten... Entrar a sus casas o entrar a sus vidas y compartirlas a través de imágenes devolvérrselos de alguna manera no o sea que a nosotros nos permitan contar sus historias para mí es es como muy gratificante que una familia o una persona me deje hacerle una foto me deje publicarla que me deje contarla entonces eh, la manera de, de poder retribuir eso es a través de esta movida ¿no? donde cada uno dona una imagen y esa imagen se vende, esta foto se vende, y todo lo recaudado va eh, destinado a La Poderosa, que es una organización social que es bastante conocida, tiene una revista de comunicación popular que se llama La Garganta, claro, claro. y que trabaja en las villas, eh, está en las villas de Buenos Aires y en los barrios populares del resto del país. Eh, están en, en varios lugares del país está por acá y, en Santa Rosa también eugenio sí claro sí acá en bariloche también en sentido del estero bueno, en, en diferentes puntos de, del país entonces la idea es todo lo recaudado que se les dé que, que se les dé a ellos y ellos puedan ahí administrar y, y ir manejándose ¿no? Pues, y cómo distribuir todo esto. Euge, te preguntaría por qué elegir la Garganta Poderosa, ¿no? ¿Por, qué elegir, por qué entender que la Garganta Poderosa va a ser un medio este, realmente eficiente a la hora de distribuir o de utilizar como corresponde lo que se podría generar en esta movida solidaria de fotógrafes de la Argentina. Te, te lo preguntaría, pero me parece que puede llegar a sobrar. Vos, vos dirás. Sí. A, ahora, los... No, no, yo creo que sobra también. Creo que todos conocemos la trayectoria de Nacho levy y la lucha en las calles de la Garganta y de la Poderosa. ¿no? Claro, de las no compañeras que... y, y los compañeros. Las compañeras, sobre todo, mostrando mostrando el músculo social. La verdad es que uh -huh. es un trabajo al, al que nos queremos sí. siempre este sí, recoger sí. y sa bueno, hoy... sacar el sombrero, ¿no? Claro, hoy pone en escena lo que está pasando en, en la Villa 31, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Están poniendo en evidencia poniendo. una denuncia fuertísima. Eh, Nem. Sí, sí. Eh, Eugenia, eh, ¿cuál es sí. la metodología con la que yo me puedo juntar con una foto para poner unos mangos, poner unos pesos? No sé cómo será la cuestión de los precios, pero hay muchas muy buenas imágenes. Y mientras conversamos voy publicando lo de fotógrafos por los barrios. Dale. Es un... ¿Vos te... Tienes que entrar al Instagram, en el Instagram está el link que te lleva directo a un formulario de compra con la imagen que vos elijas y la imagen te va a llegar por correo eh, a, a tu casa, ¿no? El, el, o sea, cuando, si estás en Capital, lo más probable es que te llegue con un mano a mano. O sea, con el interior eh, se tiene que hacer envío que corre por cuenta del comprador, ya que esto es una movida solidaria y, bueno, no o sea no, no tenemos para para poder cubrir el, el envío, ya que es muy diverso según la parte del, del país a donde la mandes. Claro, claro. Y, y bueno, y así te haces de tu foto. Es muy fácil, entras, completas el formulario, elegís tu foto, la foto se imprime y se envía, se hace la transferencia bancaria. Buenísimo. Todas las fotos tienen el mismo valor, son 1.400 pesos, disculpa que te interrumpí No, no, no, es, todo bien. Y eh, es una impresión Fine Art, que es eh, una impresión de primera calidad, 20-30. ¿Una impresión? ¿Cómo dijiste? Fine art. Ah, fine art. Ahí de está. De 20 por 30 en, en papel canson, satinado de 240 gramos. Es muy buen papel, la verdad. Sí. Y, y Neme, ¿de, de quién sí. eh, podemos hacer a, a algún nombre? Porque no vamos a decir todos los nombres de tus compañeras y compañeros. Pero sí. si quisieras tentar a alguien, le de, ¿qué, ¿qué le diríamos? mira hay fotos de fulana, de mengano... Sí. Hay fotos, mira de Nora Lezano, que para mí es una de las mejores fotógrafas del rock que hay hoy por hoy, y bueno, en la historia hay fotos de Eduardo Longoni. La de Nora Lezano es de Charlie, Eduardo Longoni es una foto histórica, que es una foto de Mercedes Sosa apoyada en los hombros de de Charlie García. Tenemos la foto de Juan Pivarrientos, que es fotógrafo no un fotógrafo super reconocido, que es una foto de Osvaldo Bayer, tenemos fotos de Rodrigo Abt, ABD también, como le dice un fotógrafo argentino que está con toda la historia de Perú, es una foto de las mujeres saliendo de un baúl, como de un taxi, de un auto amarillo, mujeres afganas, tenés Pablo Piovano, tenés un... a los fanáticos de fútbol hay una muy buena foto, y dos fotos muy buenas, una de Diego Lima, que es una foto de... La de Messi. Chico... Claro, con la camiseta de argentina, ¿viste? y después está la foto de Enzo Pérez, Sí, de sí. El River de el, Nacho es acá, Esa yo o sea, tengo muchos adetos, Yo quiero la foto de Enzo Pérez, que eso, tenés, bueno, tenés mucho material, ¿no? Tenés fotos bueno, de, de flores, qué? de paisajes. Eh, yo eh Euge, iría por la de Alejandra López, la foto de Urdapilleta, el, el este el cómo se dice, el, el retrato de Urdapilleta, la verdad me mm, deja también. pasmado Alejandra López, qué qué ojo y bueno, y además este que sí. Qué modelito. Este sí, sí, igual Alejandra López, es muy reconocida, es ¿no? Muy reconocida, es reconocida tal recontra, fotógrafa. Sí, y bueno, todos son de mucho renombre los que están ahí, la verdad y escúchame aparte de pensar y de darle la vuelta a, la, a las posibilidades que, que teníamos y que tenemos al alcance de nuestra mano eh, con tus compañeras y compañeros del gatillo sí. fotográfico este ¿Qué se dedicaron a hacer? ¿En qué posición, en qué situación los dejó o te dejó a vos específicamente, a Euge la cuarentena y, y este esta cuestión de la pandemia? Mira, a mí, yo trabajo, bueno, para soy parte de esto del colectivo, ¿viste? Hace muchos años, casi exclusivamente, lo, lo que a mí me, me parte al medio es el no poder salir eh, libremente, ¿viste? Y poder ir a fotear y estar y compartir lo que pasa. Yo lo pude hacer en, esto, en estos 40 días 10 veces nada más. Yo hubiera salido todos los días, ¿no? eh sí, sí. nada te dejen esa situación, o por ahí eventos eh, de fotos, no sé un casamiento, un cumpleaños, digo que muchos vivimos de eso también quedamos medio así como traste al norte por dertelo finalmente eh nada trae, trae una consecuencia bastante importante a todos los que somos freelance y cuentatropistas en algún punto no sí sí que, sí sí el que eh, el... a mi igual lo que más me parte es esta cost posibilidad de salir, no o sea esta cosa de no poder salir a libremente a contar lo que está pasando Eso sobre, que es sobre todo que, que co como freelancer además este siempre que se te ocurre o que tenés un ratito eh, agarrás la cámara y te vas a dar una vuelta digamos claro Así, claro, totalmente. Así que te sí. sentís como como gran parte de la población en la Argentina privada de muchas eh, libertades, vamos a poner entre comillas, porque también hay algunas libertades que muchas personas se las están cuestionando se con las... esto de que no se ha podido consumir durante mucho tiempo, excepto lo esencial, sí. Eugenia. Claro, claro. Eh, Sí, igualmente, o sea, yo me siento así, pero de, por otro lado cuando pienso ¿no? Toda esta gente de los barrios y toda la gente le está pasando mal, de verdad y más acá en Bariloche que nada, hace un frío ahora, ¿no sabes? Nevó ayer, nevó en las montañas, digo esa gente de verdad sí está limitada, o sea, yo me puedo quejar bueno puedo salir, pero tengo mi casa con calefacción, digo hay gente que tiene que buscar la leña, que tiene que buscar la garrafa, que se le rompió la garrafa, no que no entró en el plan calor, que es un plan acá provincial donde les dan garrafa y leña a las personas que no tienen gas, no que tienen las ventanas tapadas con nylon, yo creo que ellos realmente son quienes tienen que ser la voz de esta diferencia social que cada vez se hace más grande. Claro, y es lo que hay que visibilizar también, Eugenia, las barriadas populares de Bariloche no son ningún secreto y seguramente además hay muchas otras cosas con la que lidiar en un territorio que se vuelve tan difícil con la cuestión climática. Sí este sí, sí. Lo cierto es que, mientras tanto, y de cada uno desde su nido, digamos, estuvieron pergueñando este fotógrafes por los barrios y la idea es juntar algunos pesos para colaborar con la estructura formidable, hablando desde lo social, de la Garganta Poderosa y sí. darles la posibilidad de que tengan algunas herramientas más. Eugenia, ¿hasta cuándo vamos a poder eh, acceder a algunas de estas imágenes que están fabulosas, eh? En principio hasta el 16 de mayo, es desde hoy hasta el 16 de mayo. Y todo la al final del día seguramente se hace un posteo contando esto de contando cuánto se recaudó o en fotos o no sé bien, todavía no está determinado, pero bueno, contando lo que se recaudó y los envíos a a la garganta ya. Y también quiero contarte que somos como 20 personas atrás de todo esto, o sea, la idea de Flor y Juan Pablo son quienes ellos quienes la concretan, pero atrás hay una organización enorme de un montón de fotógrafos y fotógrafas que, que están ahí, ¿no?, eh, remándola para que este proyecto sea un éxito. Muy bien, muy bien. Es una solidaridad de a más de 100, de a más de 120, de 130, <risa> sí, este, sí, sí. Y para tratar de construirle un remo a, a esta gente que socialmente son una verdadera nave. Eugenia, te estamos muy muy agradecidos este por permitirnos robarte un ratito de tu siesta, de tu intimidad y del calor de tu hogar. Y bueno, quedas sí. en nuestra agenda, eh. Así que a la Buenísimo. primera a sí, la primera del cambio te te va vamos a volver a solicitar, ojalá sea para que nos puedas mostrar postal por postal cómo va la realidad en ese en ese fabuloso territorio este que tanta que tanta necesidad también este refleja siempre Dale. siempre que miramos para bueno. allá. Eugenia, gracias. Buenísimo, igual algo puedes ver en al márgenes, ¿eh? hay ahí hay, hay bastante material fotográfico y demás, así que si quieres ver figura... un poco lo que está pasando acá. ¿Tu lugar comunitario en el mundo figura en Facebook como al margen? Sí, sí. Bueno, colectivo si no. al Margen. Colectivo al Margen. Bueno, ya mismo uh -huh. lo buscamos. Mientras estábamos bueno. hablando y charlando contigo, Eugenia, yo me tomé sí. la libertad de publicar desde el de la fanpage de Fotógrafes por los Barrios el trabajo que están haciendo. Gracias, Eugenia. Muchísimas gracias. Eh. No, Te mando un beso no. enorme a vos a Paola. Muchas muy gracias. Bien, muy bien. Abrazo muy formidable estamos. para allá también eh, y cálido. Bueno, Que tenga envío. buen resto Muchas de la gracias. jornada. Eugenia Neme es parte del colectivo.